¿Qué tal, Altaro? ¿Qué tal, Cincia? ¿Qué tal la audiencia? Todo muy bien. Preguntarte antes que nada por la situación actual de los trabajadores, la planta de trabajadores y trabajadoras. ¿Hay contagios en la ciudad de Santa Rosa? ¿Hay contagios en distintas reparticiones del Estado? ¿Qué es lo que pasa en la CPE? Mirá, este, no escapa a, a, la, a la situación de general, ¿cierto? De la CPE, el último reporte que tengo me acaba de llegar, de, del área de, de salud laboral de, de la cooperativa tenemos 12 casos positivos con 25 aislados uh -huh. y bueno esto este, requiere una, una, una organización y un ajuste de la organización para poder seguir garantizando servicios básicos y, y bueno se está trabajando en ese sentido eh, con mucha con mucha preocupación y bueno este, permanentemente conectados con, con los sectores operativos Tenemos algunas dificultades en artículos de hogar en, en Uriburu, en Toái. Distribución de facturas en Toái también va a estar un poquito demorado porque hay este, agentes de este área que están este, con aislamiento. Así que, bueno, este, es la situación que nos está tocando vivir. Bien. Eh, Alfredo, eh, la nota de que está publicada en, en nuestra página web das cuenta de, de, de un balance, un año realmente duro para las organizaciones solidarias, para las cooperativas, eh, ¿cómo avizoran que va a ser este 2022? Y te pregunto esto por el retraso tarif tarifario que se da, sobre todo en el área de telecomunicaciones. Mirá, hay datos que son este, objetivos, concretos, que son datos que, que, que nosotros tenemos de... Bueno, de, de de los registros públicos de, de, del INDEC, es decir, de, de, de cómo ha ido evolucionando la inflación en estos últimos años, y nosotros comparándolo con los eh, con los ajustes tarifarios autorizados por por ENACOM, eh, estamos muy retrasados, pero muy retrasados, es decir, que podríamos decir que estamos alrededor del 87% de inflación en, en dos años. Y nosotros tenemos este, autorizaciones por alrededor de un 3 por0% es decir que hay un hay un desfasaje muy grande eh, y tanto nos preocupa el desfasaje como nos preocupa el, el, el método en que se van a que se viene dando las autorizaciones para para los ajustes tarifarios porque ustedes saben que este, nuestra cooperativa hace muchos años que brindamos el servicio de internet de televisión portable y este, siempre hemos tenido las tarifas más bajas no solo en Santa Rosa, sino en el país. Y, y tiene que ver con un criterio solidario, un manejo ajustado y, y, y trabajar con un nivel de calidad que, que todos estamos acostumbrados. Pues ese, esa situación se complejizó el, el año pasado cuando el Estado Nacional declara este que los servicios TIC son este, servicios públicos este, en competencia y sujetos a regulación. Situación que obviamente compartimos porque para nosotros también el derecho y el acceso a las telecomunicaciones es un derecho humano que hay que defender. Y de hecho, no solo que hemos defendido, sino que hemos tenido que luchar contra el Estado justamente durante muchos años este, porque el Estado nos impedía a las cooperativas acceder a las telecomunicaciones. Y, este, fíjense ustedes si hay o no hay condiciones en nuestra lucha. Y nosotros este, desde el primer momento en que se resolvió el Estado Nacional este, declarar servicios públicos entendimos la gravedad del asunto Y, y lo apoyamos, porque muy bien iniciada la campaña, ya lo habían resuelto nosotros la Secretaría de la Secretaría no mover los claros tarifarios de ninguno de los servicios este, que no están regulados, sin embargo, nosotros entendiendo la situación delicada que se estaba viviendo, no vamos no, a no avanzar con ningún aumento en ningún servicio durante el 20 el, el, el 2020, aún con servicios que obviamente son este contratados y, y desarrollados por los propios asociados y asociadas, como el servicio funerario, el servicio de enfermería es decir, están absolutamente ajenos a los controles del Estado, que nosotros no hicimos ningún aumento y no le cortamos a nadie ninguna de las prestaciones operativas aquí. Nosotros este defendemos por convicción el concepto de que este, las telecomunicaciones tienen que ser accesibles. Ahora bien, cuando el Estado nacional establece el congelamiento de tarifas Arrancamos con un piso en el cual la cooperativa estaba por debajo de, de las tarifas de cualquier empresa multinacional. Eh, sin embargo, las empresas multinacionales empezaron a siguieron aumentando sus servicios este, con el criterio que ellos han, han, han tenido siempre. Este, y las empresas solidarias como la cooperativa nos hemos incendido a las reglamentaciones dadas por, por ENACOM. Y hoy, este, después de un tiempo bastante largo, ya... Este, en la nota es de fin del 2021, ya estamos en el 2022 y dijimos al final nosotros que le hemos puesto el hombro este, que hemos bancado la medida que lo hacemos además por convicción no es por conveniencia, es por convicción este, sentimos que, que es el agradecimiento de la, de la vaca empantanada, ¿cierto? Que nosotros nos vemos ahora con los números complicados y las multinacionales que siempre han hecho lo que han querido con las medidas judiciales de amparo siguen aumentando las facturas como yo sigo. Y a nosotros nos siguen esperando autorizaciones que pareciera que están ligadas al, al antojo o al buen humor de los funcionarios de la Corte. Eh, Alfredo, preguntarte también por el servicio de eh, telefonía celular. La Cooperativa Popular de Electricidad viene luchando, viene bregando por la posibilidad de brindar este servicio eh, y eso se retrasa. Eh, no hay una decisión política aparentemente del gobierno provincial, del gobierno nacional, de facilitar las herramientas para que pueda llegar la telefonía cooperativa a la provincia de La Pampa. Eh, ¿Pensás que en este 2022 vamos a estar un poquito más cerca o que va a seguir todo como hasta ahora? ya Mirá, que como como responsables de gestionar una, una empresa solidaria tenemos un compromiso ético y optimista también. Como, como primer este, planteo, cierto este, nunca nosotros este, dejamos de, de pelear por un servicio este, analizando el, el, el, la situación y el, y el contexto en ese momento. Es decir, en, en, cuando cuando la cooperativa, la, las cooperativas y principalmente la CTE luchábamos por este, poder acceder a las telecomunicaciones, ¿el gobierno qué nos desigualizaba? ¿Qué más? ¿Qué más? es decir, inventen una S en el y gambetean la ley. Y nosotros dijimos en el primer momento, no, no vamos a cambiar la ley, nosotros queremos que cambie la ley. Es decir, las condiciones hay que sustenarlas en el tiempo. Nosotros venimos hace mucho tiempo planteando que tiene que haber telefonía móvil cooperativa. A partir de ese gobierno provincial crea un papel y este, nos invita al movimiento cooperativo a sumarnos, este, y, y el primer objetivo que se planteaba en esta convocatoria era ir por la telefonía nacional este móvil y Nosotros abandonamos o dejamos decir, sí, en caso del Estado, en el que veníamos impulsando en, en la cámara de, de, de, de, de compañías telefónicas, la papel, donde compartíamos con algunas cooperativas de, de telefónicas grandes este, cooperativas, la posibilidad de acceder a la telefonía móvil. En la gestión m, del gobierno en América este, se, abrió, se abrió la posibilidad de acceder a licencias como móviles claro. virtuales nosotros este, en esa conjuntura mm, resolvimos no avanzar hacia ese proyecto la compañía, la compañía, la parte papel, porque entendíamos que este seguir atados a las multinacionales en la realización este, tarifaria de ellos, este, nos podíamos llegar a convertir en los cajeros en, en, en los recaudadores de las multinacionales este, y, y decidimos hacer un paso a testar ...y eh, impulsar el proyecto dentro de, de Empatel. Eh, ahora bien, eh, en, en, digamos, la posibilidad de, de avanzar con la telefonía móvil este, dentro de empate, este, nosotros ...nos parece haber haber este, leído entre líneas que hay una voluntad del gobierno provincial... ...de avanzar, de avanzar y que se pod que podrían haber estado haciendo este, algunas trajetivas en ese sentido. Lo que es evidente es que el gobierno nacional... No, no, ni siquiera lo evalúa, y, y los funcionarios de, de ENACOM este, dejan de trascender que, que es, es, es un proyecto que está en vía muerta. El gobierno nacional no se va a pelear con las multinacionales para darle frecuencia a los proyectos regionales. Este, y esta es una, una situación que, que por supuesto que a nosotros no nos gusta, que nosotros vamos a hacer lo imposible por modificar esta situación, Y, y allí eh, estaremos, eh, porque sabemos que somos la piedra en el zapato del sistema, y esto es un poco lo que lo que veníamos diciendo sobre el fin de, del año que terminó, eh, que ya nos dimos cuenta, eh, que, que somos el, la piedra en el zapato, eh, que el, el sistema requiere que el movimiento cooperativo de instituciones la telefonía móvil, porque eh, le, le estaríamos clavando un puñal a un a un negocio como lo ven ellos que es este, multimillonario con, con márgenes enormes este que, que le garantiza recursos este, enormes también, porque imaginemos que, que por vigenda hay 1, 2, 3, 4 celulares eh, por mes que eh, producen una sangría de recursos enorme en un servicio que nadie sabe muy bien como hay que hacer para, para controlarlo para cobran lo que cobran, este, en fin, este es un servicio librado absolutamente a las leyes del mercado, en, en un país donde los leyes del mercado siempre benefician a los poderosos este, y no hay forma de poner el voto ni el control. Popi, eh, una pregunta de mi parte, no no había intervenido, pero eh, decís que haremos hasta lo imposible, bueno, ¿cuáles son eh, esos imposibles a llevar adelante? ¿Cuáles son las... Eh, las posibles cooperaciones, alianzas que, que, que se pueden llevar adelante desde el cooperativismo para para lograr esto, que bueno también este tiene gran responsabilidad el Estado, como bien decías vos, el gobierno. Sí, nosotros este, no dejamos nunca de, de recordar esta, esta aspiración y, y en algún momento eh, la gente va a entender que, que esto no, no se va a lograr simplemente esperando las acciones graciosas a los funcionarios de turno que va a haber que hacer estas cosas que va a haber que, que golpear la puerta y, que, y pasear la mesa como lo ha hecho en su momento la cooperativa con la derogación de la prescripción que teníamos para estar en radiovisión ustedes recordarán las asambleas que hicimos este, en el ex del hogar, de lo, la, la, la, la, la, este, en la universidad es decir este, movilizar al cliente cooperativo Eh, en, en, un, en un contexto que no es el mismo, que es también importante este, merituarlo, ¿cierto? La situación en la cual la cooperativa vio la lucha por la ley de radiodescripción de casi 20 años fue un contexto. Imaginemos que que logramos, este, por mayoría, avanzar sobre una ley de, de radiodescripción que, que, que fue incluso avalada por la Corte Suprema. Sin embargo, los ícaros, jueces militantes... Eh, hay jueces militantes lados, que dieron que, que, que, que consiguieron recursos de amparo para lograr esa ley que es una de las leyes más importantes que se en nuestro país en foros en, en dos del país entonces y, y eso que se logró con, con absoluto consenso que la justicia lo pudo voltear es que, bueno, ya vamos aprendiendo hasta donde se alcance el alcance de las voluntades populares Y, y en todo caso, este, este, este, este, el pueblo encuentra los los, los los carriles por donde hacer este, avanzar los proyectos cuando tienen tal cantidad Nosotros sentimos que el contexto a lo mejor no es el más propicio, uh -huh. pero, pero esto va a ir recantando. En todo caso, este, este, seguimos señalándolo y, y vamos a seguir insistiendo en que la telefonía celular este, tiene que tener dentro de nuestro país una alternativa que sea de los dos o tres ofertas que tenemos que son de monopolio. claro Tenemos experiencias cercanas del de Uruguay ante el estado de éxito sí, con, con inversiones, con tecnologías que se punta, este, creo que acá tenemos un discurso. Gracias Alfredo, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Carmes. Muchas gracias a ustedes, que tengamos pues, un buen año y